Inolvidable para el pueblo judío, esto que escuchamos hoy, tanto lo de Moisés, el encuentro con Dios, con Moisés y luego de Moisés con el pueblo, como el relato de la salida, el recuerdo de la liberación que Dios les hizo de Egipto para darles una tierra, la tierra prometida. Un lugar propio donde no estuvieran ya como esclavos, no deseados, sufriendo y, y trabajando improductivamente para ellos, es inolvidable para el pueblo judío. También para nosotros, por ser prefiguración de todo lo que vivimos nosotros después, ya con Jesús. Mis hermanos, La Cuaresma es tiempo de volvernos a Dios y cambiar algunas o muchas cosas, varias cosas. Algunas muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, nuestra manera de pensar. No es fácil cambiar la manera de pensar y convertirnos de corazón. Son expresiones que escuchamos. Una y otra vez, pero qué difícil, qué difícil es poder lograrlas. Cualquier cambio es difícil, no digamos, de la manera de pensar, cambiar los sentimientos del corazón. Ya nos dimos cuenta que hay una clase de demonios que solo se alejan con oración y ayuno, como se nos recomienda en la cuaresma. De alguna forma, el Papa nos, nos hace pensar en ello. Es necesario que ahora yo me vaya a hacer oración, a estar unido a la iglesia, pero de otra manera, ¿verdad? aislado, pidiendo por nosotros. De alguna manera es, es invitarnos también a unirnos con Él mediante la oración. Por eso, qué bueno que lo re estemos recordando. Ya vamos sobre la tercera semana de Cuaresma. Nos quedan el cuarto y el quinto domingo, y luego ya es la Semana Santa. Se va rápido la Cuaresma. Próximo domingo, el hijo pródigo. El otro domingo, la mujer adúltera. Hoy, lo de la higuera estéril. Todo orientado a la conversión, orientado al cambio de vida, invitación de Jesús. Tenemos la oportunidad todavía de revisar la vida y de convertirnos para prepararnos a la Pascua. Vivimos muy a prisa, vamos aprovechando, mis hermanos, estos ratitos. Este tiempo que el Señor nos da para poder corregirnos, para poder arrepentirnos, para poder cambiar. Hoy la palabra de Dios es muy oportuna para que no nos suceda alguna desgracia, dice, nos debemos convertir. Y pone como ejemplo el derrumbe de la Torre de Siloé, en donde murieron allí algunos galileos. Y los que mandó matar Pilato también cuando estaban ofreciendo sus sacrificios. Estos nos los pone la liturgia porque es tiempo de conversión y de arrepentimiento. Y como dice Jesús, cuando pasan desgracias y、si、pasan cosas como lo que nos pasa cada día, o a quien le pasa y no a nosotros, no es porque ellos sean más malos que nosotros o porque la desgracia a ellos los persigue, no. Nosotros, probablemente en muchas ocasiones, merecemos más cosas que nos pasen que lo que les pasa a otra gente. Que podemos decir se porta mejor que nosotros y le suceden experiencias que no necesariamente son como consecuencia de que nos portemos bien o mal. Tenemos que revisar nuestra vida en cuaresma para ver en qué ciertamente nos estamos portando mal. Aunque Dios haya sido compasivo, misericordioso y paciente, como cantamos, cuando hacemos muchas cosas que no son tan bien hechas, abundando en la necesidad de la revisión y del verdadero arrepentimiento, San Lucas pone el ejemplo de la higuera estéril que Jesús cuenta, pero demostrando que Dios nos tiene paciencia y. Y nos da la oportunidad de cambiar, de corregirnos. Revisamos si no es pura apariencia nuestro comportamiento. Puras hojas, sin fruto, siendo como en el caso de la higuera, un árbol que debe dar frutos dulces. Se esperaría que diera frutos y da puras hojas. Y dice Jesús en San Lucas. Dice, ya he venido, creo que dice tres veces, ¿no? Tres años, he venido a querer cortar higos y no da más que puras hojas. Quítala, porque está ocupando el espacio. Y entonces San Lucas muestra más que San Mateo. San Mateo también lo cuenta, pero maldice la higuera y se seca, ¿verdad? ¿Recuerdan? San Lucas lo pone más misericordioso, por eso también luego viene el Hijo Pródigo y la mujer adulta los otros domingos, porque e s t á presentando a Jesús en su camino de su vida a Jerusalén, compasivo, misericordioso, perdonando. Y el Hijo Pródigo el domingo que viene, con el domingo que se llama Letare, que es un domingo de alegría dentro de la conversión. Nos vamos a dar cuenta que quiere presentar San Lucas el corazón blandito de Cristo, el corazón que nos tiene paciencia. Nos toca a nosotros, mis hermanos, entonces, como consecuencia, como conclusión o como deducción, aflojar la tierra, abonarla, humedecerla, acercarle más cuidados. Quiere decir que a nuestra manera de pensar y de comportarnos debemos acercarle esos cuidados para no ser ajusticiados, para no sufrir las consecuencias de no convertirnos, de no cambiar, de no dar frutos, sino solamente dar sombra. Las cosas que sucedieron a los antepasados fueron para que nosotros aprendiéramos, desde luego que nosotros lo concluimos. Son una advertencia, dice San Pablo a los Corintios, como escuchamos. No cometer cosas malas, no murmurar, dice. Debemos tener cuidado de no caer. Tenemos que estar vigilando, vigilantes, cuidadosos. El camino de la Cuaresma, mis hermanos, ahora nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento fue anuncio. Del tiempo futuro, más trascendente y definitivamente salvador por Jesús. Fue profecía, el Nuevo Testamento es el cumplimiento, es lo que celebramos en la Pascua. Hacia allá vamos y pronto celebraremos la alegría de que la palabra de Dios siempre llega a cumplirse, porque. Él nos lo promete y Él siempre cumple su palabra. Que María, nuestra madre, nos acompañe para vivir la Pascua con su hijo, mis hermanos. Y que San Miguel Arcángel cuide a nuestra iglesia peregrina y en sede vacante. Amén.